avanzamos en el tren de la vida y paramos en la estación de tu corazón te entregamos esta compañía musical y te invitamos a seguir sintonizando Radio Puente Alto 107.7 FM